Parraguirre que nos estuvo acompañando durante todo el año con el tema de la vacunación y contándonos dosis que llegaban, quién se podía vacunar, y ahora está del otro lado de la línea, así que Martina, buen día, te saludamos Claudio Soto y Gerardo Rodríguez. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Muy bien, Muy bien. terminando un año que a nivel vacunas fue increíble. Terminando un año que parece que fueron como cuatro, ¿no es cierto? Gerardo me ¿no? decía, sí. decía que se había vacunado el año pasado. En mayo, claro, no, digo, no, no había no. vacunas. Claro. Estoy perdido ya. estoy tremendo, tremendo. Eh. Y aparte, tremendo, esta última tremendo. noticia es como que te tira abajo, ¿viste? Eh, Pensábamos que estábamos viendo la luz, más allá que hay un gran número de vacunación, que la semana pasada superamos los 100.000 vacunados en Tandil con dos dosis, pero, ¿viste? Vuelve otra vez los casos, cada vez más, cada vez más sí. gente conocida, que más cercano así che, le agarró COVID, bueno, eso es como que te tira un poco abajo también, ¿no? No, a ver, estamos viviendo la, la ola de Delta, chicos, ¿sí? La ola de Delta que decíamos, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Se acuerdan que el primer pasajero con Delta entró al país el 12 de julio, ¿sí? Nosotros para ese momento ya veíamos lo que hacía Delta en Europa, por eso retrasamos el ingreso de Delta poniendo controles al acceso al país, aforo de pasajeros que podían ingresar, sí. cuidado de los pasajeros en los hoteles, ¿se acuerdan de todo esto que sucedió hace tres, cuatro meses atrás que tenía como objetivo que Retrasar la ola delta ¿sí? O la tercera ola ¿por qué? Porque mientras tanto teníamos que vacunar bueno, la retrasamos todo lo que pudimos pero sabíamos siempre lo dijimos, que la llegada de la cepa delta y la propagación de la cepa delta y el hecho de que se hiciera predominante como es hoy en nuestro país era inminente o sea, era, era cuestión de tiempo, teníamos estrategias de contención pero sabíamos que era un dique que en algún momento se rebalsaba y nos tenía que encontrar a todos con el chaleco puesto, o sea, con las vacunas. Eso es lo que está sucediendo ahora, ¿sí? Sumado a una época del año donde hay muchísimos encuentros, ¿no? Diciembre es una época de muchos encuentros, creo que en todos los países del mundo, pero nosotros los argentinos somos particularmente amigueros de la juntada. Bueno, esto iba a pasar. Por supuesto que rompe la magia esta de pensar que quizás íbamos a cazar de la cepa delta, Bueno, no, nos tajamos, sabíamos que iba a venir, pero nos encuentra con un altísimo porcentaje de población vacunada. ¿sí? Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso, Martina? Digo, eh, ¿hay que estar tranquilos? Tenemos que entender que, que vamos a tener que adaptarnos a convivir con, con el COVID y que la solución es estar con la mayor cantidad de dosis de vacuna posible, pero que es algo que va a estar entre nosotros siempre, o, o al menos en los próximos años. La, esa, esa opción nos gusta más. Siempre es mucho tiempo, decimos en medicina, ¿no? O sea antes utilizábamos ese término para siempre, ahora ya hace un tiempo que no lo usamos más, Sí, muchos años muy probablemente el COVID conviva con nosotros los próximos tiempos, hasta probablemente acercendentos, quizás no sabemos, hay que algún tipo de estacionalidad, ¿sí? Como la influenza, pero la solución para que esta convivencia sea pacífica en términos sociales, económicos, es está vacunado, ¿sí? Sí. Martina, desde, desde el 21 de enero, eh, más allá que comienza el, el verano, también se empezó a, a tener en cuenta el pasaporte sanitario para ir a algunos lugares y, y, y demás. Eh, ¿Has notado que, al menos en Tandil, más gente se acercó a, a, a ponerse la primera dosis para, para poder eh, asistir a lugares y demás? Porque uno, por ejemplo, entra a la página ahora de... de de, de provincia y ve que en, el, en la jornada en las últimas 24 horas hubo 333 personas que se pusieron la primer dosis, bueno, pero no significa que sean todos mayores, a lo mejor algún menor y demás vos, como, como cara visible de la vacunación en Tandil, ¿notás que en estos últimos días se incrementó la, la cantidad de personas que buscan la primer dosis? Absolutamente. para Absolutamente, ah, mira ayer, no, antes de ayer vacunamos 2.500 personas, cuando veníamos con un promedio de 1.000, 1.200 1.400, o sea casi 1.000 personas más respecto al promedio que veníamos vacunando. Y esto que vos decís, la cantidad de vacunados con primera dosis, hay mayores de 60 años que se acercaron wow. a vacunarse a partir del pase sanitario. Ayer, o ayer, fue una señora y dijo, me debo vacunar porque me piden las vacunas para entrar al banco. Y claro. bueno, bienvenido sea el pase sanitario, entonces, ¿no? Digo, a esa señora la convenció el pase sanitario más allá del COVID, de la posibilidad de una terapia. Mm. Bueno, entonces se trata de buscar estímulos distintos. El pase sanitario funciona como un estímulo, Así ha funcionado en todos los países de Europa. Ayer en Delance leíamos como seis países, entre los cuales está Israel, Suiza, Alemania, eh, Italia, Francia e Inglaterra, aumentaron su porcentaje de vacunados en un porcentaje enorme gracias al pase sanitario. Y estamos hablando de sociedades con un, este, una altísima resistencia a la vacunación. Y a pesar de esto, la implementación del pase sanitario les permitió avanzar en porcentaje de población vacunada y acaba de funcionar de la misma manera esto es, es importante aclarar no es un invento nuestro el paso sanitario no. es un dispositivo que ya está siendo probado y ha dado resultados a punto tal que ya hay trabajos escritos en otros países del mundo mm. así que bueno, bienvenido estamos con todo listo esperando el, el mayor, la mayor concurrencia de personas a los centros de vacunación. Claro, ahora el tema de vacunas, eh, Martina, y con, con tranquilidad. No, no, no, no es que esto hay escasez. No, hay tenemos eh, en Argentina vacunas suficientes para primeras y segundas dosis. De hecho, Argentina está donando a diferentes un países vacunas. Bolivia, digo, no. Exacto, tenemos un alto porcentaje. O sea, tenemos un gran número de vacunas para nuestro país. Eh, ayer hablaba con una colega de ustedes y me decía, bueno, esto nos nos garantiza la provisión permanente de los vacunatorios en Tandil. Sí, a veces puede, se puede generar un delay de uno o dos días entre que las vacunas pasan de nación a provincia y de provincia a los municipios. No nos olvidemos que hablamos de una provincia de más de 17 millones de habitantes donde la logística de distribución es extremadamente compleja, ¿sí? Pero vacunas en el país hay para cubrir a todos los habitantes. Bien. Martina, ¿qué pasa con las terceras dosis, por ejemplo? Están llegando, conozco gente eh, que, que está empezando a recibir ya los turnos para vacunarse. Eh, ¿Cómo estamos con eso? Muy bien, muy bien. A punto tal que nosotros subimos un poquito el, el volumen eh, a los turnos que lo va mandando provincia, nosotros dimos la disponibilidad de stock que teníamos en Tandil y la cantidad de mayores de 70 años que teníamos para vacunar, y dijimos todos los mayores de 70 años, con turno o sin turno, adentro a vacunarse. ¿sí? Sí. En, menos, en menos de una semana pusimos casi 20.000 terceras dosis. Sí. ¿sí? Nos quedan de los mayores de 70 años, menos de 2.000 personas para vacunarse, y una vez que hayamos cerrado ese diseño, vamos a empezar a llamar siempre en función de la cantidad de stock vamos a empezar la semana en los menores de 70. queremos acelerar sí. mucho durante el verano por ejemplo a mi mamá que eh, le llegó hace 10 días el turno para sí. la tercera dosis para el 10 de enero sí. fíjate vos con qué anterioridad a uno ya le noticia. 60 y, bueno no se dice la edad pero lo voy a decir igual 62 Perfect. Mirá qué bárbaro, o sea que ya tiene el turno para enero. Eso, bueno, que con 15 días de anticipación, ese es el dato. Con 15 días de sí, anticipación sí, ya sí. le llegó el tercer, sí. la tercer dosis para el 10 de enero. Fíjate. Está lo, buenísimo, eso, sí. que eso también está muy bien articulado y hay que, que destacarlos también. sí Sí, sí, sí. La verdad que la gestión de la logística del Ministerio de, de Salud de la Provincia de Buenos Aires, acá me corro yo que soy solamente un engranaje y, y hablo de los compañeros que están arriba nuestro en lo que es logística distribución, control de stock es una tarea permanente el alertor, las alertas del frío hay chicos una estructura que no se imaginan de la magnitud que, de, de la cantidad de personas que estoy hablando que están controlando toda la cadena de vacunación de manera permanente así que eh, a destacar a destacar esta gran tarea del Ministerio de Salud Bien, o sea que para febrero por ahí los que tenemos somos cincuentones, vamos a tener la posibilidad de, sí, de, de recibir Y capaz un poquito antes ¿eh? capaz que para fines de enero los estamos llamando Vamos todavía Martín, en algunos países del mundo ya están eh, bueno, por ejemplo en Chile ya están planteando la, la, la, cuarta, la cuarta dosis, dosis. Eh, más sí. allá que acá recién estamos poniendo la tercera dosis y el sí. refuerzo ¿Ya mm. se tiene más o menos programado cómo, cómo puede seguir eh, esta vacunación? Porque esto es algo que va, va, va a continuar al menos el 2022, hay que ver si el 2022 23, podemos hacer que desaparezca esta pandemia, pero hay que planificar también eso, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Respecto de Chile, no nos olvidemos, bueno, que nuestros hermanos chilenos este, uh -huh. eh, están vacunando con una vacuna, este, la Sinovac, sí en, en, en, mayor, la, la mayor cantidad de su población recibió Sinovac, que realmente resultó una de las vacunas más débiles, si se quiere, del mercado, ¿sí? Primera cosa a destacar. Ahora, ¿nosotros estamos planificando la cuarta dosis? Sí, claro que sí, para los inmunosuprimidos. Para los inmunosuprimidos ya estamos planificando la cuarta dosis que va a ser como la tercera dosis nuestra. Es raro de entender. Para los inmunosuprimidos la tercera dosis formó parte del esquema primario. ¿Sí? sí. La tercera dosis de los mayores de 50 vacunados con Sinopharm. Y de todos los inmunosuprimidos ¿Sí? Formó parte del esquema primario. O sea que toda esa gente dentro de seis meses se tiene que poner lo que sería para nosotros los inmunocompetentes, digamos, sí. nuestra tercera dosis. Eso ya está planificado y ya está en agenda. Bien, bien, bien. Y eso seguramente también, como decís vos, seis meses más o menos. No hay que, no hay que desesperar si va, va a ser, van a ser eh, los turnos van a llegar con por, por, por las plataformas y demás. No, no, no hay que desesperarse. Exacto. vieron que nadie se tuvo que inscribir de nuevo. Eh, nada. La plataforma resultó una herramienta con sus debilidades, como todas las herramientas pero con muchas fortalezas, digo, no se requirió de instrucciones nuevas, permite actualizar los datos, así que tranquilidad y eventualmente cuando, bueno, la ansiedad nos gana, se puede ir a consultar un vacunatorio, ¿sí? Bien. Bien. Eh, a ver, si tuviéramos que hacer un balance, obviamente es positivo, digo, ¿cómo ves, eh, más allá de esto que nos estás contando, digo, ¿cómo, cómo ves el año que viene? Eh, ¿El verano va...? va ¿Vamos a tener un, un fuerte aumento de casos como el que estamos teniendo o esto en algún momento se, se, se va a poner plano como estaba? A ver, eh, lo cierto es que todos los que hacemos salud pública estamos con una conducta expectante muy fuerte, ¿sí? O sea, no estamos en alerta, estamos expectando, pero muy atentos, ¿sí? Sobre todo respecto de eh, cómo, se, cómo se combinan dos curvas, la curva de ascenso de casos y la curva de ocupación de camas. ¿Sí? Si esto, solamente este ascenso de casos, no se acompaña de una curva de ocupación de camas, esto es una historia. ¿Sí? Porque esto quiere decir que la mayoría de los casos van a estar leves y confirma una serie de hipótesis y nos pondría en una situación similar a la que ya han vivido otros países. Esa, esa es, podríamos decir, que es la situación que se está viviendo ahora. Están creciendo los Pero casos. Este sería el mejor escenario. Bien. ¿sí? El escenario esperado, porque es el escenario que más tenemos planificado, porque es el escenario para el cual nos preparamos. Y es un escenario similar al que hemos visto en algunos países de Europa. Ahora, también hemos aprendido que nosotros empezamos, aprendimos que mirar a Europa era lo que más nos convenía porque nos llevaba a una estación de ventaja y asumíamos que lo que pasaba en Europa un par de meses más tarde iba a pasar acá. Con el tiempo entendimos que no es una réplica exacta lo que pasa en Europa a lo que pasa después en el continente americano. Entonces, bueno, estamos con la expectativa de decir, bueno, todos asumimos, inserimos que esta curva de casos no debería ser acompañada de una curva de ocupación de camas, pero estamos con un monitoreo constante. El Ministerio de Salud de la provincia tiene un sistema de monitoreo y gestión de camas, donde participan todos los municipios con sus efectores públicos y privados, y tenemos gente asignada a esta función, que monitorea permanentemente la ocupación de camas de sala general y de terapia intensiva, Y en función de esto, implementamos algunas medidas en algunos municipios o en otros, ¿sí? Así que, conducta muy estestante, es muy difícil, imaginamos el año que viene. Por lo pronto, sería interesante que pasemos el verano y veamos qué pasa con esta curva, ¿sí? Mientras Bien. tanto, seguimos vacunando. Eh, buenísimo. La verdad es que cerrar el año charlando así. Pensar en que, como viene la cosa, vamos a, a estar medianamente tranquilos, más allá de que tengamos que entender que el virus convive con nosotros, que, que va a haber casos bueno, eh, porque un, estamos en una tercera ola, pero que, sí. que si todo sigue así, eh, podemos estar tranquilos. Digo, las y digo precauciones. Un dato, por ejemplo, el parte de ayer, comparándolo al parte del eh, 22 de diciembre, del 20 a 20, hubo uh -huh. más casos positivos ayer. Que, par, que, sí. el, que el 22 de diciembre del 2020 pero hubo muchísimos menos fallecidos el, 20 uh -huh, de, el sí. 22 de diciembre del 2020 eh, Argentina daba a conocer que había 60 fallecidos y ayer, uh -huh. eh, si no me equivoco, fueron 11 tan solo, eso uh -huh. tiene, tiene mucho que ver la vacunación Sí, son, sí, son, sí, son sí absolutamente en, en la evolución de los infectados o podríamos plantearlo así la evolución de los infectados va a depender de que estemos vacunados o no. Esto claro. ya lo han dicho de manera más eh, taxativa y más brutal los alemanes, ¿eh? que han dicho, ¿no? El 2022 nos va a encontrar vacunados, infectados o muertos. Esas son claro. las tres categorías. Claro. Y la evolución de los infectados depende de la vacunación, ¿sí? ¿sí? esto es claro, esto es indiscutible. Acá no hay terraplanismo que valga. La evolución de los infectados, depende de la vacunación. Toda la evidencia científica, toda la evidencia bibliográfica va en este sentido. No digo porque también estamos viendo en estos días, no le no le quiero dar demasiada entidad, sí. pero no la presencia de algunos conciudadanos que se niegan al paso sanitario, a vacunarse, a las medidas de cuidado. Que atentan contra el sacrificio que han hecho muchísimos y muchísimas candilenses. Yo escuché colegas Entonces, tuyos hablando de la nueva vacunación. No, el otro día. Colegas escuché, míos. Sí, médicos. Ajá. No lo podía creer. Sí. No tremendo, no tremendo. Lo podía acá sí. en Andil le hablo, ¿eh? No, no, no digo que sí. en Buenos Aires. Eh. Le hablo acá, digo, no sí. puedo creer que hagan esto, esta campaña. Sí, no, no, no. marginales, muy marginales, ¿sí? Mm. Son colegas, los colegas que hablan en contra de la vacunación, con todo respeto lo digo, son muy marginales respecto de la comunidad científica. Sí, Son colegas que no leen, que no se basan en evidencia científica, que se basan en prejuicios personales, que está muy bien, y en cuestiones de fe, que está muy bien, no para la salud pública. No. ¿sí? La salud pública no se basa en cuestiones de fe, se basa en evidencia. Eh, ¿Mm? Martina, has, ¿has leído algo sobre, bueno, hoy es noticia también hoy en los medios nacionales, sobre la, la pastilla Pfizer que ha sido aprobada en Estados Unidos? ¿Has, has leído es... algo que de, de qué se trata para que la gente entienda también? Estuve ayer este, leyendo, esto tiene que ver con eh, digamos, un medicamento que debe estar administrado, una especie de antirretroviral, ¿sí? como, como el antirretroviral que si usamos para la influenza, en casos este, en los que asumimos que van a tener una evolución de cuidado, tiene que ser administrado dentro, no me de acuerdo si creo que dentro de las 72 horas de inicio del cuadro, ¿sí? y lo que se ha visto es una eficacia para que el cuadro se curte de manera leve altísima. Ahora, no es vacunación o píldora sí, digamos la píldora podría ayudarte a transitar un cuadro leve una vez infectado si, pri si primero estás vacunado sí, entonces son, son eh, dispositivos complementarios me vacuno y en el caso de que me vacune y me infecte y por distintos motivos historia clínica, comorbilidad o demás, tenga más chances de cursar un cuadro de cuidado existe este medicamento ahora, si la Argentina lo va a adquirir o no Todavía yo no tengo noticias, ¿sí? Porque tengo entendido que había una cuestión de patentes, de liberación de patentes, en algunos países sí, y en otros no. Entonces no sé qué va a pasar con la compra acá. Bien. Bien. Martina, para tener en cuenta, digo, eh, las precauciones de siempre, el lavado de manos, el uso de barbijo en espacios cerrados, digo, todo eso hay que seguir implementándolo. Absolutamente. Y el pase sanitario. mira ayer fui al cine con mis hijas y una amiga. ¿Sí? sí antes de salir, me fijé que tuviera el pase sanitario. Llego y le pregunto al chico del cine, ¿por qué no me pediste el pase sanitario? Bien, ¿no? Era un chico amoroso. No, porque nos dijeron que si hay mucha gente, eh, no lo pidamos, pero pues me pones un cartel que dice entrar con el pase sanitario en la mano, ¿sí? o en el teléfono, y te, te, te, te lleva menos tiempo que cortar la entrada? ¿sí? Eh, entonces esto, con todos tomar conciencia los efectores, los dueños de los bares nosotros, o sea, los bancos, con nuestras familias, todos, todos y todas tomar conciencia de esto que nos pasa y actuar todos de manera consecuente ¿sí? no ser irresponsables eh, pensar que siempre hay un otro este, en situación de mayor vulnerabilidad que yo y a ese otro tengo que cuidar eh, inculcarle esto a nuestros hijos eh, mantener las medidas de cuidado a rajatabla, sobre todo ahora que vienen las fiestas, mucha atención con los mayores de nuestra familia, extremar los cuidados con ellos, tratar de que si tengo niños no vacunados, y no me parece la mejor idea que vayan a visitar a la abuelita de 89 años que hace seis meses que no ven ¿sí? eh, volver a ponernos en sintonía de que estamos en vacaciones nos queremos encontrar, queremos celebrar pero el contexto es este de nuevo lo mismo que hicimos siempre mirar para otro lado no sirve Sí. Bien, bien, clarísimo eh, Martina, agradecerte eh, tu participación en el programa durante todo el año seguramente el año que viene estaremos charlando nuevamente eh, desearte una feliz navidad, un buen año nuevo y que, y que, bueno, y que la vacunación siga como viene hasta ahora eh, cada vez con, con más gente yendo a vacunarse y, y, y con los casos que van creciendo pero no afectando vidas que creo que es lo más importante Bueno, déjeme decirme, chicos, que el gusto ha sido mutuo. Siempre han sido entrevistas largas, relajadas, divertidas. Ustedes son dos fanas de la vacunación. No sé si lo dicen hacia el aire, pero se nota. Entonces, este, la verdad que es un gusto tener colegas, tener, digamos, saber que hay comunicadores ¿sí? que llevan adelante esta tarea que es fundamental, que es la de digamos, a ayudarnos a todos y a todas a tomar conciencia respecto de la importancia de la vacunación. A cuidarse mucho, ¿eh? y ojalá que nos encontremos el año que viene eh, ojalá eh, gracias por por por la amabilidad que tuviste siempre y nos estaremos viendo un abrazo grande, chicos adiós chau chau